La verdad que esto tranquiliza un poco porque estaría cerrando la parte judicial. Eh, la verdad que es esperanzador porque de esta manera absolutamente todos los que fueron imputados estuvieron o estarán en la cárcel cumpliendo eh, la condena que la justicia les impuso porque los encontró culpable de la muerte de 194 personas. Los funcionarios que trabajaron con Ibarra para que Cromañón esté habilitado merecen mucho más que una entrada y salida por la cárcel como si fuera un nada, van, eh, están un tiempito mínimo y se van.